ご視聴あ a がとうございました。 Por a l o、eh, c a l Por acá está cayendo un aguacero bien recio, así que empezamos un poquito más tarde a ver si llegaban algunos de nuestros fans.、Eh, hoy vamos a hacer un especial、eh, con Fantasmas y Hombrecito para Suramérica Electrónica, para esto que es carpetas en título de joystick.、Eh, la información la pueden encontrar en w w w s u r a m e r i c a e l e c t r o n i c a o r g Encontrarán como todo lo que ha pasado en este festival online. Asimismo,、eh, también estará toda la información y las fotografías y el audio en carpetas sin título de joystick www.jstk.org en carpetas sin título en Radio Fantasmas.、Eh, les voy a contar、eh, brevemente cómo está configurado el set hoy.、Eh, hombrecito va a tocar. Con algunas organetas de estas viejas de los ochentas que teníamos todos,、eh, muy bonitas.、Eh, otra cosa interesante es que tiene un aparatito bricolado para distorsionar las voces、eh, y algunos pedales de distorsión también intervenidos.、Eh, es un set simple, muy bonito. Eh, Fantasmas también va a utilizar、eh, estas organetas con dos computadoras más y una guitarra en algunas partes, una guitarra eléctrica.、Eh, yo me voy a encargar hoy de la parte video. Vamos、eh, a trabajar en、eh, un set de improvisación de audio y video, en donde tengo algunas maquinitas,、eh, sobre todo c a s e t e r a s de Betamax viejas y c a s e t e r a s de Beta 3. Con estas voy a mezclar en tiempo real.、Eh, Algunos clips que ya traigo, otras que voy pirateando de la televisión en tiempo real.、Eh, también tengo unos imanes, muy del estilo j u m Pike, p con l o s que voy borrando la información de, de la cinta. Eh, fantasmas, eh, parte del silencio, y empezamos a improvisar en audio y video. Dejándonos influenciar, yo me dejo influenciar del audio, empiezo a componer、eh, video para lo que va sonando.、Eh, ese tipo de ejercicios los llamamos bandas sonoras. Por ejemplo, tenemos bandas sonoras para películas dañadas, bandas sonoras para películas de terror.、Eh, ahora vamos a trabajar y estamos trabajando en una que es bandas sonoras para películas insípidas. Pues, estas cosas quedan capturadas y. son efímeras ¿no? pero q u e h a n capturadas、eh, casi todo la captura de v i d e o se hace de la televisión en tiempo real de lo que está siendo emitido entonces esta interacción entre el audio y el video pues resulta a veces en cosas、eh, muy bonitas muy simpáticas bien entonces yo creo que ya empezamos podemos,、eh, dar inicio al programa entonces los dejo con un besito Así que lloviendo en Bogotá, y vamos a ir a Fantasmas. Bueno, amigos de la transmisión, creo que ya se acabó nuestro programa y creo que se acaba también. O Su sea, América Electrónica se acaba, sí, sí. Bueno, entonces, feliz día del trabajo para todos y besos desde Bogotá. Isn't it nice to have a computer that would talk to you? Carpet S. Indy Tulo. Raniok a n Pantaja.